¿Qué tal Leonardo, Pato Lobos y Flor de r i a u t e de Radio Encuentro? Te saludamos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el contacto, saludos a toda la audiencia allá en Vietnam.、Eh, como d e c í a hoy es el 30 de mayo que conmemoramos el Día Nacional de la Donación de Órganos. Un día como hoy, p e r o en 1997 nace el primer niño de una madre trasplantada de hígado en un hospital público, en el hospital Argerich. Con lo cual, con esto, digamos, se grafica bien y se simboliza bien que la donación de órganos no solamente salvó una vida, sino que también después de trasplantada ¿no? llegó una vida normal y pudo dar a luz a un niño. O sea que l trasplante salvó la vida y además permitió dar vida.、Uh -huh. y, pues, eh, y hoy estamos en, acá en Villa Argina. Desde hace cuatro años decidimos para que todos los、eh, voluntariados sean reconocidos en su labor.、Eh, s a c o m o s una donación, es un acto solidario, altruista y voluntario y desinteresado.、Eh, los, los voluntarios trabajan en las distintas localidades、eh, concientizando, promocionando, e informando、eh, sobre la importancia social y no solamente sanitaria de lo que es la donación de órganos, tejidos y células. Eh, las, eh, hay muchas personas que、eh, han llegado ¿no? a un nivel, digamos, si se quiere, de conciencia y que han elegido ser donantes. Eh, bueno, eh, se tienen que, que anotar, se tienen que registrar、eh, en el Ministerio de Salud. ¿Cómo es ese s el proceso de la persona que elige、eh, ser donante de órganos? Sí,、eh, por un lado, afortunadamente, la, la temática está siendo cada vez más difundida y cada vez más tratada en forma cotidiana. Sin embargo, digamos, la realidad y los datos estadísticos nos demuestran que, hasta en promedio, estamos diciendo a nivel nacional, hay casi un 40% de oposición a la donación llegado el momento, con lo cual es altísimo. Y bueno, estamos tratando de revertir esto primero, como decís vos, trabajando con la comunidad. Haciendo la promoción, tomando, dando información para que las personas puedan tomar responsablemente una decisión,、eh, y pueden hacerlo por distintas vías, ¿sí? Una es,、eh, acercarse a los a n i m o s oficiales. En el caso de Viena, estamos en el Ministerio de Salud, en el tercer piso, donde a través de la firma de un acta, se le entrega una credencial、sí. o u r o a c t r a opción, que es importante que sepa la gente, Cuando uno tramita por algún motivo, cambio de domicilio, porque lo perdió, o porque sustrajeron el DNI,、eh, uno tiene que, como ciudadano, ejercer su derecho y solicitar que sea anotado como donante. Ya el que toma el trámite no hace ningún tipo de pregunta al respecto, porque habíamos notado algunas dificultades, sobre todo bueno, en, en muchos registros civiles que、eh, si la persona no decía nada lo anotaba como no, o lo orientaba al no, con lo cual,、eh, Hay una nueva normativa u e v a n en los registros civiles donde el ciudadano tiene que expresarse y e j e r c e su derecho solicitando que sea anotado como donante.、Eh, y después, otro s d o los días. Hoy, digamos, muchas personas manejamos la tecnología, en las páginas web, a través de la página del i n c u c a i w w w i n c u c a i y o r a r Hay una parte donde, si uno ya está anotado y quiere cerciorarse, si está anotado. O、si no tiene su credencial y la quiere reimprimir, lo puede hacer.、Eh, hay un link que dice, registrate como donante o imprimí tu credencial. Y para anotarse,、eh, tiene que ser más, obviamente mayor de 18 años y tener un, una c a s i l l a de mail pálida, porque si no, cualquier persona podría cualquier, anotar a otra. Entonces,、uh -huh. el primer paso es ingresar a la página de k u k a i ingresar al link donde uno empieza el trámite en la descripción, pone sus datos personales, número de documento, Fecha de nacimiento, que eso es lo, que, lo primero que pide la fecha de nacimiento para, para validar que sea mayor de 18. Y se pide también,、eh, este, en el caso de que se termine el trámite, también una casilla de mail de la persona a la cual nosotros q u e r e m o s i n f o r m a r que hemos realizado el trámite. Una vez hecho este primer paso, recibimos un mail en nuestra casilla de correo que,、eh, que tenemos que chequear y validar esa inscripción. Y una vez hecho este segundo paso, como lo ven, muy sencillo, quedan inscritos como donantes, en forma inmediata, e incluso pueden imprimir la credencial. Y la última vía vía telefónica, a través del teléfono de Inbukai, en、eh, 0800-555-4628,、eh, que es otra manera, digamos para aquellos que no manejan la t e n o o g í a de p n telefónicamente. Bien,、eh, cuando uno elige ser donante, expresa su voluntad、eh, bueno, y queda plasmado ¿no? en, en, en papeles, en documentos,、sí. pero en el caso de las donaciones que se producen、eh, luego de una muerte, muchas veces、eh, la fa las familias o, o los conocidos no respetan la voluntad de, del donante o de la donante. ¿Eso cómo, cómo se maneja?、Eh, mío, primero para zanjar e x p r s Lo que recomendamos que a a s aquellas personas, lo hagan de forma expresa o no expresa, porque uno no tiene tiempo no, o no se toman esos minutitos como para realizar la, el trámite, es expresarse l u e o a su familia, n o porque uno, digamos, yendo con algo un poco más cotidiano,、eh, que también es importante, pero bueno, cuántas、eh, anécdotas hemos escuchado u una vez muerto, que, que por ejemplo se cremen las. De cual puede q u las cenizas sean esparcidas en el mar o en el río, ¿no es cierto? Sí, y esto,、claro. eh, ¿y la familia qué hace? Hace cumplir el deseo de esa persona cuando estuvo en vida. Entonces con la donación de hermanas tiene que ser lo mismo.、Eh, cuando uno toma una posición frente,、eh, en vida frente a la muerte, que esto también es algo que nos cuesta hablar a todos en general, y nos incluimos nosotros también los profesionales de la salud, de hablar sobre la muerte. Eh, es importante que se lo comuniquen a los familiares, a, lo, a la pareja, a los amigos más cercanos, porque、eh, en verdad lo que hoy en día, llegado el momento, y si no está expreso en el documento o no está escrito en el registro de Telinkucai, porque se le pregunta a la familia es qué dijo esa persona en vida. Se le pide el testimonio de la última voluntad.、Eh, es decir, que ya no es la solicitud de autorización como era años atrás. Con lo cual cambia sustancialmente, sobre todo para la persona que queda, digamos, la responsabilidad, ¿no es cierto? Lo único que tiene que hacer es、eh, decir qué, qué posición en, en vida dio frente a la muerte de esta persona, ese es querido que ya no está.、Eh, quizás en muchas situaciones. En el caso hipotético, como vos decís, que está expreso en el documento o está escrito en Ingucay y el familiar se opone, el profesional, desde el punto de vista del t r i a l lo que tiene que hacer es dar intervención a la justicia. ¿Por q u e Eh, se está, digamos,、eh, violando un, el derecho de aquella persona que en vida dijo que sí quería ser donante. Entonces, si vamos a cumplir el deseo de cremar el cuerpo y tirar las c e n i z a s en el mar, por ejemplo, ¿cómo no vamos a hacer este, un acto digamos, de i g a m o s d afirmación y de confirmar q u é era lo que quería esa persona en vida? Que además, digamos, va a salvar potencialmente en un donante ideal,、eh, salvar o mejorar la calidad de vida hasta 10 personas. Claro. Así que bueno, este, uno, uno de los trabajos es la promoción con la comunidad y otro trabajo es también con el personal de salud para este, que se informen y también que estén entrenados a dar malas noticias o comunicar las malas noticias、eh, en momentos tan dolorosos porque generalmente los donantes de órganos, los potenciales de donantes de órganos, son muertes repentinas, accidentes donde. Eh, accidentes con traumatismo a cráneos severos o accidentes cerebrovasculares graves que son irreversibles y, y llevan a la muerte encefálica o muerte cerebral. a s í que, bueno, es un trabajo,、eh, muy, muy apasionante por un lado, arduo y, y bueno, en, en lo que hablamos,、eh, Y tratamos de concientizar que uno, desde el punto de vista de, de las posibilidades estadísticas en la vida, uno tiene más probabilidades de estar en una lista de espera de ser un donante de órganos. Con lo cual, digamos, muchos argumentos、eh, más creo que no hacen falta para que uno tomara una decisión al respecto.、Eh, como, como resumen de bueno, una serie de información que la, la gente está,、eh, esta información está disponible. Eh, ¿Río Negro cómo se ubica entre las provincias del país, digamos, en materia de、eh, cantidad de, de donantes y también de, de trasplantes que se han realizado?、En、Río Negro, bueno, históricamente estuvo dentro de lo que es la región patagónica, ha estado entre las primeras provincias.、Eh, en, en los últimos, cuatro años, tenemos como una especie de, de subida y bajada, no se ha logrado estabilizar. Y aumentar un, tener una curva ascendente de donantes、eh, que tiene que ver con una realidad todavía a, a nivel regional y sanitario.、Eh, y bueno, y este porcentaje de oposición que te decía、eh, de promedio en 40%, y q u en e algunos lugares aumenta ese t porcentaje, con lo cual no nos permite tener la cantidad de donantes que deberíamos tener.、Bien. Eh, bueno, Leonardo,、eh, sabemos que en un ratito comienza el acto ahí en Villa Regina para bueno、sí. conmemorar y recordar esta fecha. Así que te agradecemos por el contacto y seguramente、eh, no vamos a necesitar de este día, n o especialmente, particularmente para conversar sobre este tema. Bueno, bueno, muchas gracias y siempre este, gracias por tenernos en cuenta y en cualquier momento、eh, nos v o l v e m o s a c o n t a c t a r